que se tiene y, y bueno, y la parte financiera con unos uno intereses tan altos, eh, nosotros necesitamos eh, estar con un, un, un siempre una parte crediticia sea en venta de valores o con algún tipo de crédito para estar en producción y eso hoy por hoy es lo que tenemos medio cortado, no sé si cortado, pero con intereses tan elevados que no imposible tener acceso a ese tipo de crédito. no uh -huh. lo, lo hace prácticamente imposible. Nos hace imposible. Nosotros dentro de La Pampa, por ahí no, lo que damos un poco más de, de valor, tenemos a, a, a, a, a por ahí herramientas que no puede tener otra provincia, como tenemos el Compre Pampiano o distintos eventos que, que se encuentra presente el Ministerio de la Producción junto con el Banco de La Pampa y Y bueno, y en eso sí eh, están presentes para que nosotros podamos participar de distintas eh, rondas comerciales o distintos eventos, eh, que eso nos no, no ayuda a tener movimiento en nuestro producto, que uh -huh. no es poca cosa. ¿sí? Eh, ¿Qué necesitaría para reactivarse la industria? Un, un volantazo, un cambio creo de, creo de plan que económico. Medio, medio a corto plazo, medio difícil, si yo te digo que, que, que la parte financiera... se achicare porque... Es todo un combo, pero tenemos, ya te digo, la parte económica, financiera, tenemos que, tienen que bajar, si sí o si, sí, los intereses. Eh, la parte mmm, productiva, o sea, va todo un poco de la mano. La parte impositiva también son, tenemos eh, costos muy altos, eh, positivamente. Eh, después, por otro, por otro lado, a ver si podemos, eh, el tema del, de, del convenio colectivo de trabajo también necesitamos que, que se amolde se, se, se acorde a, la, a, la, a los pedidos de la industria, pero bueno, yo creo que, que en algún momento tiene que, que existir un cambio porque se nos hace muy difícil eh, poderle eh, sustituir o apalear la situación, y con eso te digo que en La Pampa hoy por hoy tengamos graves problemas, pero los problemas sí están, no hay crecimiento de... De importantes de, de dentro de la industria, sino eh, uno trata de, de poder mantenerse desde por ahí te sale decir bueno un minuto a mí me salió una buena venta este par de meses tengo para, pero no quiere agrandarse, no quiere tomar más personal, entonces eso no, no nos preocupa porque también vemos que, que por ahí los chicos en nuestro pueblo se tienen que buscar eh, tienen que buscar otra salida laboral donde lo pudieran explayarse en cualquier industria dentro de la pampa, ¿no? Uh -huh. Eso por ahí nos preocupa, que, que, que se tiene que revertir esa situación. Uh -huh. eh, ¿Se han registrado cierres? No, nosotros, nosotros cierres yo creo que, primero, somos industrias pequeñas, no somos de, de, de, de, de, de mucho personal las industrias que están en, en UNILPA, hay mucho empleado, bueno, la más conocida que fue, que fue Calzar, que era un socio de UNILPA, pero... Después, y después yo creo que, que hoy tener que cerrar o, o tener que ocupar un empleado que le es muy costoso, yo creo que todas las pymes no estarían preparadas para afrontar un gasto de esa manera, tener que, que indemnizar a un, un empleado, ¿no? Va a tratar de ver cómo vendo mi producto para poder variar la situación y esperar que se tendrá que revertir en algún momento uh -huh. antes de llegar a una desocupación. Eh, Rubén, recién eh, hace un par de minutos eh, conversamos hoy en la mañana de Radiocracia con eh, Adrián Ravier, que es director del Observatorio de Economía de la Universidad eh, y básicamente atribuía todo lo que está pasando en el momento eh, a la pesada herencia, así tal cual eh, lo dijo, eh, y un poco a la mala suerte de, de, del gobierno de Macri. ¿Usted qué opinión tiene? No, mira, yo no, no, no soy por ahí un, un, un economista ni yo soy más que productor y abocado un poco a la industria y bueno, no, no sé a quién eh, si tenés que decir echarle la culpa a quién yo, yo lo que sé que veo que, que lo tiene complicado te te está complicado en la parte económica, financiera y, y, y no veo resultados positivo que que lo reviertan a corto plazo uh -huh. eh, no te puedo decir si, si llamarlo herencia porque sí. ya le pregunto años y... sí no no no en eso no me quiero meter en un terreno de eso que no lo no lo conozco para poder de, de, de hacer de decir no, algo certero eh, no lo tengo eh, está bien eh, pero le pregunto le pregunto al revés eh, cómo estaba la industria en el gobierno de Cristina que sería la pesada herencia no para para para Mirá, el, para el gobierno. nosotros... Eh, el, el, el, el industrial mm, siempre ha tenido en, en todo gobierno nos incide según no sé cuánto cómo está la apuesta al dólar la parte energética eh, hay varios ítems que, que que te mueven a la a la a la economía entonces según el rubro que estabas eh, era era no sé, como nosotros estábamos hoy por hoy que cuestionamos por ahí el problema energía y si hoy si como estaba en el gobierno anterior con una energía subsidiada que vos de tu casa todos estábamos subsidiados no sé si podía existir o sea si nosotros cuando vamos a hablar de energía no creo que podamos hablar que volvamos a pagar dos pesos de energía o sea no sé si tampoco podemos aparear lo que se paga hoy pero somos conscientes que por ahí en ese momento se veía algo irrisorio de, de lo que se arreglaba pero entonces pues digo lo ideal es llegar a una a, a algo que, que que pueda sincronizar todas las partes y todos eh, se pueda operar tranquilo sí. ¿sí? Ese, eso sería claro. lo ideal Claro, pero eh, hoy hoy también digamos la industria no se ve eh, obligada de alguna manera eh, a tratar de buscar un acercamiento eh, en el caso de la industria pampeana con el gobierno provincial no para ver si se puede eh, brindar algún tipo de subsidio claro, nuevamente nosotros, a las pymes. Nosotros somos exactamente nosotros estamos convencidos y yo creo el gobierno que, que que le toque o que esté de turno o como en este momento tenemos el acompañamiento por ahí con el con ministerio. Pero sí o sí nos necesitamos eh, ambos. O sea, tanto el Ministerio necesita trabajar, o el gobierno, en este caso de, de, de la provincia, necesita trabajar en conjunto con la parte privada, como nosotros también necesitamos trabajar con la parte pública, porque por ahí, primero que somos, como te voy a repetir, somos pymes, somos pequeñas, entonces necesitamos a, al Ministerio, o al gobierno que esté de turno, para que, para que nos haga acercamientos a distintas rondas comerciales, a, a hacer eventos, todo eso que por sí solo, con un producto, solo no lo podemos llegar a hacer. Entonces, sí o sí necesitamos la complementación de lo que es el Ministerio, junto, conjunto con el Banco de La Pampa, que siempre lo tenemos, cuando salimos fuera de nuestra provincia, por ahí no conocemos los clientes, lo acercamos al banco, el banco le hace el estudio, nosotros vendemos y sabemos que una vez que le tocamos el crédito, cobramos y pasa a ser el problema del banco, nosotros nos dedicamos a producir. Todo eso no es poca cosa para industrial. Uh -huh. Entonces el, el, ellos sí están también haciéndole esfuerzo, porque cuando habla del gobierno que te hace un subsidio de tasa, ese subsidio de tasa lo está pagando el pueblo, o sea, uh -huh. eh, lo está acompañando todo el ciudadano en, en, en que pueda subsidiar una tasa para que pueda mover la industria, y bueno, detrás de, de ese movimiento... Eh, ahí, ahí está el pueblo que, que mueve también, ¿viste? Eso es un sí. poco que lo que vemos. Y, y bueno, pero yo creo que sí tiene que haber un cambio, porque esta situación, eh, sabemos que el, el, el operario, el empleado, no, no puede llegar a fin de mes, o sea, analizamos cualquiera de los casos, de cualquier rubro, le cuesta llegar, entonces hasta trabajar a desgana, o sea, hay un montón de factores que influyen dar renta sobre el mismo sobre el mismo eje entonces creemos que tiene que haber y si vamos a preguntar hasta cuánto resiste la industria para decir no resisto más y un, y un corte no te lo sé decir porque yo le digo siempre a industriales hemos pasado muchos picos y momentos de crisis se han superado han quedado algunas en el camino seguramente pero eh, Está haciendo, el, el, el industrial hace lo imposible para poder mantenerse. Eh, eh, la, sí, la, la Unión Industrial de La Pampa presentó un proyecto para que se subsidie a las pymes. Nosotros presentamos, estuvimos de reunión, hicimos estudio de, hicimos distintos estudios de lo que es la parte energética, estuvimos reuniones con el Ministerio, con el APE, y ahora eh, el Ministerio nos dio también un, un junto con el INTA, un subsidio para que hagamos un estudio puertas adentro de cada industria, porque por ahí sí es cierto, por ahí nosotros salimos a, a plantear o cuestionar un gasto que tenemos, que, que nos incrementa mucho nuestro producto y, y por ahí estamos consumiendo más la energía, que si yo, a lo mejor hoy me dice tenés que, que usar todas luces LED y en una empresa tengo todavía luces viejas, pero bueno, todo eso tiene que ir aparejado con, una, con un tiempo prudencial porque de un día para otro no puede hacer un cambio el uso de motores, porque tenemos motores capaz que obsoletos. Entonces, eh, vamos a hacer estudios en, en distintas empresas, de distintos rubros, cómo estamos gastando la energía, y a su vez, me aquí quiere saber cómo le, le implica, cómo le incide a cada producto de la energía. O sea, a ver, yo doy un ejemplo. Eh, si vos me hablas de, de los helados, creo que debe afectar el... 50% su energía, desde el momento que agarra un motor en hacer un helado tiene que tener una heladera prendida siempre, o sea, cómo le incide al producto, ¿Entendés? Entonces, trabajar si realmente eh, subsidiar hay que hacer un, algún punto de subsidio al, al, al industrial que está más afectado en ese rubro, eh, eso queremos hacer un estudio para decir, bueno, le eh, está afectando en este producto tanto la energía, en este otro sí. producto menos, en este... Eh, me entendés? eso es lo, sí, sí. Lo, lo que se trata, estamos trabajando de un INPA para ver si podemos llegar y, y realmente eh, podemos estar subsidiados, aunque sea por un tiempo porque se habló por ahí, por los 9.31 si yo tengo tantos empleados me, me subsidia tanto punto pero por ahí no me está, estoy con otro duro y no el que más le incide la energía, ¿viste? no, es, no es, es buscarle la manera que realmente si hay un subsidio de, de, de algún punto, que esté realmente al producto que está más afectado por la parte energética. Uh -huh. ¿Para, en qué fecha, hablamos, sí. ¿Para qué fecha podría estar ese estudio? mira nosotros estamos en constante... Eh, nos reunimos, estamos hablando del tema. La idea es ver si en este mes lo podemos eh, sacar. Por ahí le, eh, ya se empezó hace, yo creo que dos años. Primero se hizo un estudio... Eh, lo hicimos en particular el privado, que era a ver cómo estamos con la energía nosotros en nuestra provincia comparada con cinco provincias más y, y ver cómo, cómo eh, exactamente, cómo estábamos comparativamente con otras provincias. Desde el momento que le interesó al, al, al ministerio, lo hicimos nosotros el estudio, nos dieron un subsidio para que podamos hacer ese estudio, que lo hiciéramos de la privada, no de la pública, para... Porque por ahí la Pampa nos hace falta industria. Por un lado promovemos que tenemos que venir industriales a, a instalarse en la Pampa y, y se tiene una energía cara y, y por ahí la logística de la Pampa, por donde estamos ubicados geográficamente, no nos favorece. No tenemos mucho y no tener beneficio para brindarle, es muy difícil atraer a alguna empresa. Entonces lo mejor es partir de, de costos reales y, y bueno, todo ese trabajo se está haciendo lleva tiempos, ahora te vuelvo a repetir, es un, un convenio con el, con el ITI que va a mandar profesionales a cada empresa y, y vamos a, a, a saber cómo estamos gastando la energía, entonces si nos tenemos que, como nos estamos juntando con gente del de APE y tenemos que decir, mira, esta es la energía, la estamos consumiendo así, estamos mal gastando acá. Eh, O tenemos una línea obsoleta de motores o de máquinas, entonces buscarle qué manera eh, cómo podemos ir acomodándonos nosotros, ¿no? puertas adentro, más allá de, de, de, de lo que, del problema por ahí general que se apalea de, de, de lo que hablamos hoy positivamente o, de ese, o partes económicas y financieras que están, que ya te digo, que hoy son muy importantes para que mueva la economía, ¿no? hay un en eso hay un parate. En uh -huh. el momento de si tenía a salir a comprar, no sé, materia prima, mucha materia prima, usa algo importado, lo tiene que comprar a valor dólar, después lo tiene que volcar, a hacer la producción y volcarlo en un mercado interno, realmente por ahí eh, es preocupante el tema, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Qué expectativas quedan para el año, para este año? Mirá, nosotros eh, uno, uno siempre es optimista y creemos que tiene que en un momento tiene que haber un, un, un cambio no no podemos seguir con que, que si todos los meses cada vez baja y baja y la inflación sube y nos baja lo que es eh, el, el porcentaje de, de industrial eh, cada vez vos ves eso como, como vos decís voy a la mañana te levantaste leíste que en el mes de, de abril a mes de abril del año pasado bajó tanto punto de porcentaje vos decís, seguimos bajando yo creo que tiene que haber tiene que haber el cambio si no a decir cuando nosotros la industria lo esperamos lo antes posible por ahí uno que que, que analiza un poco más eh, ve que no es tan no va a ser tan rápido el cambio pero yo creo que tiene que existir para que podamos movernos porque mmm, la industria tiene que movernos. no no creemos que sea todo todo económico y financiero o sea que si vos tenés dos pesos te conviene ir al banco y no volcarte a la industria. O sea, si uno voy y lo pongo en un plazo fijo nosotros no lo vemos así, nosotros queremos, le apostamos a la industria. Claro. Si tiene dos pesos, sirve a comprar en... una herramienta, eso me quiere claro. decir. Claro, si yo te decía una herramienta, vos sabés que son cualquier herramienta que voy a hacer, un montón de plata, pero van a seguir a decir, pero si yo lo pago, lo llevo al banco, me da tanto por mí. Y no reniego con, con el sistema. O sea, tengo que ver que el banco ese esté fuerte para darme los intereses. Y yo creo que ese pensamiento... El de usted no lo puede tener, sabe que tiene que invertir en herramientas y eso le implica personal y le implica entrar al ruedo de que están todos los industriales. Entonces, eh, yo creo por eso te, tiene que haber un cambio sí o sí, porque si yo te, te, te digo a vos, que te, te, te digo, mira, ¿vos qué harías? Si vos tuvieras, no sé, ejemplo, un millón de pesos, le ibas al banco o te compré una herramienta para trabajar. Y vos me decís, vos sos loco, si me quería hacer comprar una herramienta, se si voy al banco y me va a dar 50 lucas por mes. ¿Para qué me vas a hacer comprar una herramienta? Y tengo que poner dos tipos, tengo que poner... Está bien, pero eh, sacando esa cuenta a largo plazo, no, no, no sé qué pasará, viste. Eh, no, no, no sé, no, yo creo que, que sabe qué techo va a haber, porque en algún momento se tendrá que terminar eso, ¿no? Pero bueno, eh, esa parte yo no, no, no, por ahí no, no me meto, porque no soy, no soy un economista ni me quiero... Un estén mucho en el tema, yo por ahí analizamos siempre el sector industrial eh, que nos falta o que nos, eh, nos siempre tenemos que ver cómo nos podemos competitivos y sí soy consciente que la Pampa tiene mucho para hacer, mucho para trabajar, productos son buenos del momento que vienen tenemos un mercado de, de, de, de países que, que le interesa nuestro producto, provincias alrededor que le interesa nuestro producto o sea que es trabajar eh, sobre lo que tenemos y, y, y tratar de, de poder agrandar nuestra industria. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Se encontraron con una respuesta positiva por parte del gobierno provincial? Sí, sí nosotros eh, la relación más directa siempre es con el Ministerio de la Producción, en este caso con, con el doctor Moralejo. Eh, nosotros siempre tenemos alguna respuesta, eh, lógicamente se analizan, pero... Tenemos, es eh, un poco le, le, le, hablando con, con, con las con futuras autoridades, yo siempre hago hincapié que tener hoy por hoy eh, un ministro que conoce de, de la parte industrial, porque sabe lo que es la parte privada, entonces eso nos da una ventaja, porque eh, él, él, él sabe, y por ahí como que te adelantas en tiempo a los problemas. ¿sí? entonces... Vos sabés que va a haber este problema. Con este, este, este caso que la Expo PYME, la Expo Agro, todas esas participaciones que estuvo el, el gobierno presente con una tasa subsidiada, armando sus carpas con el costo que, que significa, todo eso que nos ayuda a la industria, nos hace eh, superar etapas que si no ya, ya, ya, ya estaríamos dentro del problema. Entonces, no sé, los lo que fuimos a la Expo Agro, a lo mejor vendimos por tres o cuatro meses de producción de la empresa y ahora eh, en la me vendemos por dos meses más y así eh, es una cosa como por ahí vamos encontrando soluciones en conjunto que eso es lo que nosotros creemos que a lo mejor en, en la pampa somos poco y tenemos esa suerte por ahí de tener eh, relaciones más directas con el ministerio y, y su equipo de trabajo por lógico y Y, de, y, y que tengan el conocimiento de, de las problemáticas del sector, ¿no? Que, que, que eso es lo bueno, que cuando te sentás en una mesa, eh, terminas hablando el, el, el mismo idioma. Entiendes? Así que bueno, eso lo vemos lo positivo. Gracias, Rubén. Sí, no, al contrario. Gracias a ustedes por, por llamar y tenernos siempre presentes. Hasta luego, que tenga buen día. Pero, que tenga buen día. Rubén Gorordo, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de La Pampa, conversando con nosotros en la mañana de Radiocracia por Radio Kermes.